Pero bueno educación especial es una modalidad y por, por eso nosotros trabajamos con todos los niveles de la educación. Uh -huh. eh, Marian es como en, en el tema de la integración laboral quizá usted no, no llega a, digamos a, a tener eh, a tener que ver digo depende de la edad de los, de los chicos que manejen pero se está integrando se puede integrar laboralmente no la varilla se trabaja en, en ese sentido. Sí, sí, el Centro de Formación Laboral, y creo que, bueno, eh, que es lo que por ahí yo más conozco, este, tiene cierta cantidad de alumnos este, que están haciendo su integración laboral, sí. Uh -huh. eh, no es fácil, porque bueno, eh, no es fácil conseguir un lugar para donde ellos trabajen, pero la barría ha dado posibilidades en eso. Ustedes están funcionando en el barrio San Vicente, así en la calle Pelegrino, ¿verdad?, no, nosotros funcionamos en Villa Floresta, en la calle balcarce eh, entre ah, Laprida y Saavedra. Perdón, perdón, en, claro, en Villa Floresta, Valcarce entre Laprida y Saavedra, exactamente. Sí. Bueno, eh, ¿y tienen todas las comodidades? ¿Cómo están la, las sí. instalaciones? No, nosotros tenemos por suerte un edificio grande, sí cuesta mucho mantenerlo, pero bueno, es que tenemos eh, bien la parte de infraestructura, hay cosas para hacer, Y hay salones para ampliar, porque se Ajá. está trabajando también mucho lo que es la parte de los pretalleres. Los chicos a la mañana hacen la parte pedagógica y a la tarde trabajan en los pretalleres. Hacen doble escolaridad, desde las ocho y media de la mañana a las cuatro y media de la tarde. Ajá. Así se hace la merienda, se desayuna, se almuerza y se hace la merienda también. Perfecto. Bueno, yo hoy al mediodía va a haber un acto, decía... Hoy al mediodía nosotros, este los compañeros de la escuela, bueno, decidimos este, celebrar este día colocando tres plantas que nos estaban faltando en la placita que tenemos... En la esquina. Eh, ...lindera la escuela, uh -huh. sí. Y bueno, y mantener este lugar que es un espacio verde para el barrio y este, para los chicos. Bueno, perfecto. Eh, Marines queríamos mantener esta charla en este día, este bueno, como es el Día de la Educación Especial... Eh, le agradecemos mucho y la felicitamos por el trabajo que hacen todos los, los educadores especiales. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y de, de nosotros también desde la comunidad educativa el agradecimiento porque siempre recibimos este colaboraciones desde el barrio y desde la comunidad hacia la escuela. Que tenga buen día, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.